Ponte vamos, la venganza será terrible desde la República Oriental del Uruguay en Montevideo y habiendo pasado aquí algo más de tres minutos de la una de la mañana y también en la mitad de la Argentina es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los calzoncillos ya no vienen como antes, nuestra habitual sección dedicada a auspiciar la idea de que los tiempos pasaron. Eh, también tenemos otra que podemos elegir Que es, tire todo lo negativo Es verdad Esto me gustó, mire lo que dice a ver Ahora Vamos a elegir entre la gente aquí a ver, Vamos a decidirlo Dice, muchas veces guardamos eh, Objetos en nuestro hogar Que no nos sirven para nada Dígamelo a mí uh -huh. Llegó el momento de tirar Cualquier objeto roto Señora, si tiene algo roto eh... Tírelo no importa si es nuevo o antiguo, ni tampoco si está pegado o arreglado. Sí, pero es difícil desprenderse de lo roto. Y que lo diga usted. Claro. Que se hace coser todo el tiempo. <risa> Porque uno se adquerencia con determinados objetos que, ah. en la rotura, cobran más sentido, inclusive. Sí, hay cosas que realmente son mucho mejores cuando están rotas, que cuando estaban sanas. Ah, no me diga este Le iba a pedir un ejemplo, pero me da miedo. Un huevo, por ejemplo. Un huevo roto significa que uno se lo va a comer. Sí, claro. Un huevo sano está allí solo como una posibilidad, sí. como algo potencial, algo futuro, algo que no se concreta. En cambio, cuando se rompe un huevo, a comer. Sí, señor, es cierto eso. Es mucho mejor el calzoncillo, porque después de todo, un calzoncillo cuyo elástico colapsa es también algo roto. Sí. Se ha roto el elástico del calzoncillo. Sí, señor. No hace mucho hicimos un informe parecido a este ¿eh? y a mí me parece que tiene mucho sentido ver cuál es la conducta de la persona a la que se le rompe el elástico del calzoncillo en un momento inoportuno, no cuando usted está solo en su casa, sí, eso sino fácil. por ejemplo está en una reunión. No es que se le rompe cuando usted está en calzoncillo, usted está vestido de traje y corbate, se le rompió el calzoncillo, uh -huh. se le rompió el elástico del calzoncillo y se le fue para abajo el calzoncillo. Se lo siente discurriendo. Para abajo del pantalón, cae en el fondo del pantalón. Y más si usted usa pantalones de payaso, esos pantalones rápido. amplios, yo prefiero el pantalón amplio. A usted le gusta a mí me gusta el pantalón amplio. me gusta el fresco. Sí. <risa> y no soporto los dolores de cabeza. <risa> bueno, si usted eh, sufre eso en, en una reunión, casamiento, por ejemplo, mm. me rompió el calzoncillo, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer? Este, es es un tema, Alejandro, es, es un tema de reflexión. Algunos dicen, bueno, como los chicos, ¿no? Me subo el calzoncillo sí directamente muchísimo hasta la pera <risa> y me aprieto el cinturón Ajá. del pantalón bien fuerte y la camisa me la dejó afuera claro y claro. santo remedio, usted anda tranquilamente ahí con le queda el... como una especie de volado el calzoncillo si sí, claro, pero no claro. se ve porque la camisa está afuera uh -huh, uh -huh. ahora si usted tiene una camisa muy corta ahí sonó porque el calzoncillo puede bajar como dice usted, como una pollera claro y, por ahí algo... y, y se ve por debajo de la camisa se le ve incluso el, el, el lugar en donde se rompió el elástico, una cosa sí, medio si, si, melancol ahora bien Eh, ¿Un nudo no sirve? ¿Un nudo? Sí. No, no sirve. Bueno, le, le, ¿Dónde se lo va a hacer el nudo? No, no, porque hay, hay, hay gente que intenta anudar el calzoncillo un costado. Ah, calzoncillo, calzoncillo costado? sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Claro. extraordinario. Mm -hmm. Me gustó. Como Tarzán. Claro. <risa> claro. No sé si como Tarzán, o como los egipcios. Es. yo es. que andaban con una pollera anudada ahí. a eso, este... Puede ser, no se me había ocurrido. Lo que pasa para estos que monos desnudos a... suele ser muy evidente. Sí, y le va a quedar desparejo, le va a quedar desparejo el calzoncillo y van a creer que usted tiene entrada. <risa> para la Queda venganza la será terrible. Claro. En cualquier caso yo recomiendo otra política. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza? Que es yo me agujereo los bolsillos. Como prevención, dice usted ya. Está. No. Imaginen, usted tiene los bolsillos sanos, sí. va al baño, pide permiso para ir al baño, naturalmente no se va a crear los bolsillos ahí delante de todo el mundo, más porque no es fácil a mano limpia generarse un bolsillo. ¿Qué? Usted empieza así, así, la gente empieza, ¿qué está haciendo sí, esto? dice, es si ya se acabaron las entradas. <risa> Ustedes van a un cuchillo, en una fiesta siempre y, hay un cuchillito. Y va al baño con un cuchillo. Y va al baño, le dice con el cuchillo en la mano, dice, permiso, voy al baño. <risa> Y explica, ¿no? Por si hay alguno. <risa> Uno nunca sabe. Claro, con quién se puede entonces pues va y en el baño se agujerea viendo... los sí. lo... bolsillos. Y después mete la mano por los agujeros de, de los bolsillos y se agarra el calzoncillo, bien se lo sostiene y no saca la mano del bolsillo. Es una actitud, te puede andar tranquilamente por la fiesta con la mano del bolsillo. Entra la mano en el bolsillo, claro, por ahí viene alguno que lo quiere saludar. Claro, o tiene que agarrar un sándwichito. O tiene que agarrar un sándwich, y tiene que, en ese caso, ¿cómo hace? Te quiere agarrar un sándwich se lo hace agarrar por algún pan. amigo. O, o, o si tiene que <risa> llamar a alguno. Claro, ¿cómo lo llama? Bueno, eh, es difícil sostener las manos en el bolsillo durante toda una fiesta. Viene el vals, te le toca bailar, sí. el vals con la novia, te con la mano. Pues es el canchero, vio que algunos bailan medio claro, así. Claro, si yo, yo bailo así. ¿Ah? Claro. Ahora ¿cómo viene a tener una novia mimosa, Alejandro? Porque vio que las novias mimosas eh, por ahí le dan el sanguchito en la boca, le coja. Bueno, la también boca. le puede sostener los calzoncillos. <ríe> claro. Usted dice, ¿qué mimosa qué es? Me mete la por si. Sí. <ríe> Que empiece por ahí. Claro, puede ser. Eh, alfiler de gancho, ahora, mire, no, no. Yo sinceramente yo ya voy con el con los bolsillos agujereado para no tener que andar agujereándolo, este. Uh -huh. eh, y, y porque es bueno tener el bolsillo agujereado. Es también una política que recomiendo. Por ejemplo, a usted le pica le pica la pierna. Sí. Le pica la pantorrilla uh -huh. o atrás de la rodilla le pica. Que, que, que tiene que andar metiendo la mano por la, por abajo el cinturón, queda feo, ¿qué está haciendo este? En cambio usted, tiene el bolsillo de agujereo? se mete la mano el bolsillo, la saca por el agujero, se rasca atrás la rodilla y nadie se entera. Uh -huh. Sí, nadie pero ojo de es que si sí, se sigue rascando hacia abajo, le aflora la mano por debajo del pantalón. Esa es una circunstancia en que hay que evitar a cualquier costo. Que la mano aparezca por debajo del pantalón es... Eh, muy enojoso y humillante, mm. porque nunca falta una señora que lo está mirando y le dice ¡Ay! dice, señor, mire, dice, <risa> se le sale la mano por abajo del pantalón, sí. queda muy feo, sí. eh, pero sirve también para levantarse las medias, imagínense, usted, ah, usted, sí. se le han caído las medias, mm. en vez de que todo el mundo se entere, con todo disimulo, usted se siente, se levantar las media mientras incluso sigue una conversación cualquiera con un tipo, mm -hmm. Ahora, perdóname, ¿no? Pero si usted está, por ejemplo, tomando algo, tratando de, de iniciar una, una historia amorosa, ¿no? Y, y percibe en ese momento con un chasquido de un tic, se me cortó el elástico del calzón Y está ahí, usted las manos ya las tiene sobre la mesa, por él está agarrando las manos a la chica o algo. ¿Cómo se sale de esa situación? Es muy difícil. ¿Algún elemento de distracción? No, lo mejor es eh, agacharse abajo la mesa ¿A usted finge sí. que se le cae algo? Sí. Ay, perdón, dice Se me ha caído el escudo Liverpool <risa> Y ha, ha caído bajo esa mesa Usted se mete abajo la mesa Tapa con el mantel Y ahí procede al reacondicionamiento del calzoncillo Ahora Hay que tener mucho cuidado Cuando uno tiene el bolsillo ojo helado Porque eh, Bueno Ya no tiene el bolsillo la propiedad de mantener cosas dentro. Seguro. Cualquier cosa que usted mete en un bolsillo, por ejemplo, se tienta. y Dice, me voy a llevar esto miñolitos, me lo voy a llevar para casa. Una masita. Unos sándwiches, unos sándwiches migas. Dice, me lo voy a llevar para mi casa. Lo meten en un bolsillo y se le salen por abajo. Imagínense, la misma vieja que vio cómo le salía la mano. Le dice, mire, uno de queso y lechuga. Dice... Se le está saliendo un triple eh, por debajo del pantalón. Cualquier cosa que se le salga uno por abajo del pantalón siempre es humillante. ¿eh? Sí. Cualquier, sí, cosa, sí, sí, cualquier sí. cosa. Yo iba mucho a los casamientos antes de robar mm -hmm. sándwiches. ¿Cómo iba? ¿Así? ¿A panar sándwiches? Exclusivamente. ¿De colado? ¿Eh? ¿De colado? No no, no, no, me, me hacía invitar a lugares, vernizaje, casorio, mm -hmm. presentaciones de libros. Entonces, íbamos con unos amigos, nos los bolsillos de de migas, pero bien, ¿eh? Un, un muchacho de esos podía podía andar en los seis kilos y medio sándwiches. Sí, pero ¿por qué no le cuenta cómo pero fue esto? Bien, de, bien. de que quedaba todo cuadrado, ¿no? Quedaba todo, muy cuadrado, no quedaba un poco robustiano. Claro. El, el invierno rinde más, ¿eh? Claro. En invierno rinde más porque en verano hay... es Más tan conviene el invierno tener unos sanguchitos de Claro, vida. yo sé, el invierno usted se lo ponen mismo abajo de la camisa. Sí. Saca un tostado después. Sí. Este, bueno, íbamos a fanamos los sanguches, pues bueno, íbamos a otra fiesta más divertida, pero más pobre y sacábamos los sanguches medio planchado venían siempre, ¿no? Y los poníamos ahí. Sí, este, bueno, eso si usted tiene los bolsillos agujereado no le va a resultar, pero también es cierto, hay que confesarlo, que el bolsillo y el pantalón no es bueno para guardar comida. Siempre no, mejor obvio. el bolsillo y el saco. Tampoco, hombre, ¿cómo anda guardando comida en los bolsillos? Usted no, no no no se lleva comida de los lugares donde lo invitan, no le da lástima. Por ejemplo, no, su, de ninguna manera. ¿Sabe, lo, su no... señora esposa, su mamá, no, no, ahora, ahora vio su que hermana, su... qué sé se... yo. Ya le voy a llevar estos, no, por ejemplo, no, no, estos canapés. No, no, no, no. Pero Abajo yo... la media. No. ¡Qué feo! Y que no me voy haciendo la, la medias, entran dos triples, tranquilamente, sí, tranquilamente uno de cada lo, lo importante es optimizar el espacio. Claro, claro. Si usted empieza, ay, qué sé yo, que no, que aquí... No, no, ¿Usted tiene... cuántos espacio libre tiene, por ejemplo, ahora, en su indumentaria? ¿Cuántos sándwiches podemos, cuánto no podemos meter ahí? No, no, no mucho. El poncho el es muy bueno. ¿El, ¿El poncho? Ir de poncho al casorio. Diga que sospecha. En cuanto ven venir uno de poncho, dice, revíselo, que vino. <risa> se vino a panar sándwiches, dice. ¿Y la galera? Ah, en la galera entran medio kilo más en la galera entran tranquilamente. <risa> Hasta la torta. La galera <risa> sí. es un sí. buen porta portatorta. Eh, bien. Eh, Otro dice que para que un calzoncillo no colapse, uh -huh. hay que reforzar el elástico. Uh -huh. Uh -huh. Uno de esos gruesos que se usaban para llevar las carpetas del sí, colegio, sí, dice sí. usted, unas ligas. Sí, o ligas, ¿no? En la antigüedad clásica no conoció el elástico, uh -huh. así que las cosas se pasaban cayéndose les. <risa> eh, pero es muy malo para la salud, hemos consultado. Yo he consultado con el doctor Cormillot hace poco, que eh, dice que una de las cosas eh, de los males de la obesidad es que los elásticos de los calzoncillos te aprietan mucho y se produce un, un estrangulamiento de la persona que es tan dañino como el exceso de grasa además usted no vio que cuando usted, usted está gordo y se pone un calzoncillo... y eh, sí, le queda un tatuaje eh, cuando se lo saca le queda un tatuaje dice Carlos y Nigagliese y compañías sí, en claro. su piel sí. y me dijo el doctor Comillo el elástico, dice, es una de las... va quinto en causas de muerte <risa> <risa> Parece demasiado en causa de muerte va quinto elástico demasiado apretado uh -huh. y me explicó ya dice la media es mala especialmente a las mujeres que usan eh, ligas muy apretada arriba de la rodilla sí. vio que se la jamonan los muslos dicho así no suena. la media está apretada y la liga está apretada y la pierna tiende a irse para arriba sí claro como un embutido sí está sí. Y si usted se pone, un, por ejemplo, un elástico en el calzoncillo uh -huh. o un cinturón muy apretado, me dijo Cormillo, muy serio. Me dijo. ¿Sabe qué se, le recomiendo yo para usted que se ve que, que, que le sucede eh, más o menos, o que le ha ocurrido alguna vez esto en los calzoncillos? Usted debería andar con tiradores. Bueno, tirador sí lo conoció en la antigüedad, pero déjeme que, lo, que le diga lo que me, me dijo Cormillo. Dice, se va a ir estrechando la parte del calzoncillo. Forma como un, un Istmo, como uh -huh. el de Panamá, o el de Corinto, o el de Suez. Está muy apretado eso. eso. Y la parte de su cuerpo que queda más allá uh -huh. de, de ese estrangulamiento, eh, puede ponerse peninsular. Uh -huh. O lo que es peor, es si que usted empieza a dividirse. No. Uh -huh cada vez se hace más estrecha su cintura o la parte donde tiene una liga y con el tiempo con el tiempo se divide yo he visto personas que han venido aquí ya divididas en dos constituidas en dos sujetos constituidas que, ¿sí? en dos sujetos, vieron dos hermanos uh -huh. que me dijeron que eran antes uno que había empezado a usar cinturones muy estrechos y que finalmente terminaron por dividirse e independizarse Uh -huh. y, Arne, y ahora tenía muchísimos problemas, imagínense, con un documento solo. <risa> este, así que no conviene. Uh -huh. pues la, la circulación no existe. No, y la circulación, imagínense, la sangre se le estanca y se empieza a coagular hacia arriba y hacia abajo. Según, eh, eh, según se le puede según. amorcillar una parte. Sí. Yo usaba un reloj pulsera uh -huh. muy ajustado. Me regalaron un reloj pulsera y no me andaba bien, me gustaba mucho, pero me gustaba tanto justo. que me lo puse igual empezó a apretar la muñeca y se me amorcilló la mano. Ajá. Y me puso violeta y cada dedo parecía redondamente sí, una sí, salchicha. Sí. Ajá. Le daba la daba, eh, daba la mano derecha naturalmente. Claro, <risa> perdió sensibilidad, <risa> la tenía sensibilidad incluso la mano sí, amorcillada, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, me tuvieron que operar de urgencia. No, ¿pero ¿Cómo? Espere, espere, espere, ¿En qué consistió la, la me operación? Me sacaron el reloj. <risa> pero, que, que... Bueno, pero eso un relojero, no sí. un cirujano. ¿Qué le cobraron? ¿Lo anestesiaron todo? Lo anestesiaron porque el reloj ya se había perdido de vista. <risa> Tan apretado que estaba... Y las carnes estaban por encima. La, la carne había invadido. Tenía que separar como medio kilo. <risa> no, Dios mío. ¿Qué hora es momento? ¡Fluff! Una cosa mondongada que tenía. Sí. ¿no? El señor tiene la costumbre de usar todo muy apretado. Ah, lo hemos costumbre. tenido que operar varias veces para sacarle cosas que sí. cobraron a, a ya. Que la vincha, ¿se acuerda? La vincha. ¿Qué, qué le... <risa> ¿Que tenía la vincha muy apretada? Tenía una tenía vincha apretado. muy apretada y... Ajá. Eh, era muy apretada y muy finita. Sí. Sí. Hubo que rasquetear, ¿eh? Sí, no, no, pero mire lo que me pasó. No me puse una vincha cualquiera, un piolín me puse. Sí. Como no tenía vincha y me molestaba el pelo en los ojos, me até un piolín de eso de pizzería. Sí, sí. Por lo que sea hasta las cajas de pizza. Uh -huh. Y me lo apreté bien, me lo apreté, y me olvidé. Eso por ahí se mojó, le fue apretándome. Sí, es y yo que me dolía la cabeza, que me dolía, que me dolía la cabeza. Como el pelo se lo tapa, uno no se lo ve. No, se lo ve. Y un día... Me tiré un poco el pelo para acomodarme y me saqué la tapa de los sesos. Yo te veía algo raro cuando claro, entraste. Estaba, ¿viste que él te estaba dije? cuando me saqué así. Me ¿Qué tiene? Dice, ¿Te cortaste el pelo? Escuchame, man. dice. ¿Qué es si eso? Te, te <risa> cortaron mucho, te dice. Te cortaron así. <risa> Escuché, la peloría, te cortaron mucho, dice. Me toqué, me toqué me toco y siento que se me ocurre una idea. Suele suceder. Uy, digo, es el cerebro Uy, mira digo Me toco y se me ocurre No, dice, me, me dijo usted sí. No es para jugar, me dice no, no. Porque veo eh, no, Después me dijo el doctor, es doctor ¿no? Claro, lógicamente Uno se levanta la tapa del los sesos Que es lo primero que hace Se toca sí. Sí, claro. Por hacer un chiste se toca Uy, mira Me acordé de algo que no me acordaba Y después le gusta, ¿eh? Claro, sí. se empieza a tantear el cerebro Descubre sí. dónde está cierta zona sí. Y está aburrido la... Y dice, ay, no me acuerdo tal cosa Se masajea Y le vienen recuerdos de cosas que ni siquiera pasaron. Claro. No, ya, de, ya después se tocaba de vicio. Estaba, sí, todo, el estaba todo el día pensando y pensando. Sí, todo el día. Entraba y me veían. A mí en mi casa, eh, la tapa del oceso arriba de la mesita de luz. <risa> le tenían que atar las manos. Y yo de él, masaje. Me ataban las manos. <risa> a ver si la tapa del oceso la mandaba peinar. <risa> ah, pues ya, ya quería estar... Eh, ¿Y usted andaba por así con el cerebro no, no, a la vista? No, ¿o? no, no, eh, este me está tomando para no, la sacona. No, no, porque digo... ¿Cómo voy a andar? cuando No voy a salir a la calle así. Cuando salía no. me ponía, ponía la tapa de los sellos. Más, lo que sí caminaba siempre derecho. No me ataba los cordones nunca porque se me caía. No, <risa> la usaba suelta. No, y además imagínese. Estaba sí. suelta, sí. Ah, y este... Le puede poner, eh, además queda feo como se va a envolver el marote con scotch tape. Claro. <risa> queda muy feo. No, el problema era los días de lluvia, ¿viste? Eh. Porque los días de lluvia le tenía filtración. Ya, le, entraba, sí, agua. le entra agua. Entra, el agua y, entra. Y entra, te yeah. dicen que no, pero igual entra. Y él era eh, estaba como turbado. Ah, oh, ¿no? sí, sí, sí, sí. Claro, porque eh, sí, tenía estímulo todo, permanente. todos pensamientos marítimos. parte eh, Y me salvó también Cormillot eh, Porque Pero, eh, Cormillot no es Un día lo no veo venir por la calle Y lo saludo No termino de saludarlo, me dice eh... ¿Te cortaste el pelo? No, me dice ¿Qué? ¿Se le salió la tapa de los sesos? Lo que es ser médico Le digo, ¿Cómo se cuenta? Y yo, porque te, te, La sacaste para saludar ¿no? <risa> chapo Y eh, dice, vení que yo te la pego. Ajá. Vení que yo te la pego. Y mirá, mirá cómo se la pegó. Tira, tira, tira. A tira, tira, tira fuerte. Es ¡Eh, pará! No, pará, pará. Bueno, no, arrancá. Me Venga, fuerte, no, una cosa, no como una bestia. Uh, Pero, le, le, quedó, le, le quedó el flequillo para atrás? No me diga. Sí. sí con razón. Qué la, la peco reviste hombre. Claro. Le quedó la frente en la nuca, se, así, se, se, se, lo, se lo pegó al revés. A ver, dame la vuelta, dame la vuelta, vos. Ah, sí. No, no, pará. Pongámonos de acuerdo, o me doy vuelta yo o da vuelta la tapa. <risa> claro, le tiene que ver el morro. No, y me quedó la deada. Te quedó la deada. Eh, es muy elegante usar la tapa de los sellos ah. la deada. <risa> ah, en algunos países se usa requintada, sí. Tipos, ¿no? claro, requintado, usa <risa> Sí, es así, es una operación, Ajá. te la cortan y después te, te la vuelven a pegar, pero la de de costado como el sombrero de Gardel. Son sí. los sí. floggers. Y ¿sí? Entonces, vas sí. aquí y... <risa> y entraste, salud, turros de balvanera. <risa> ah. <risa> Está muy bien. Bueno, todo no eso hay, que... no hay que jugar con esas cosas, Alejandro. Claro, usted sabe que, que todo lo que a usted le pasa por los chicos más que nada, ¿vio? No, no, todo lo que a usted le ocurre deja una huella en su cerebro, ¿así? ¿Ah, y cada parte de su cuerpo tiene su referente obviamente en el cerebro. Yo le toco una parte y se le mueve otra, por ejemplo. No me diga. Claro. Yo yo, le, le yo estoy... también. <risa> <risa> <risa> Explíqueme no bueno. porque quisiera Soy ver el viven costado científico de esa habilidad ¿no? Pero ¿no? claro, por supuesto, porque justamente dice la psicología al respecto? Me no, no, no, no, claro. <risa> la neurología Claro La neurología Usted sabe que eh, las terminales nerviosas oh, sí. ¿Conoce usted Yo las terminales? Yo nervioso en las terminales Justo. No, ¿qué tiene que pues, ver que, que qué, pero, A ver si viene el ómnibus <risa> A cogotear a... <risa> Claro no, no, no. Por ejemplo, usted en cada parte de, de su cuerpo, en toda la superficie de su epidermis, tiene una terminal nerviosa. Ah, ¿sí? Oscar, ¿Sí? yo por ejemplo lo toco usted. ¿Me deja que lo toque? Sí, sí, cómo no. Bueno, ahí está. Eh, espérese, ¿quiere que ponga música? <risa> no, no. <risa> no, pero digo, ¿usted siente que lo estoy tocando? Sí, tampoco soy el de madera. <risa> bueno, ¿por qué lo siente? No. Bueno, porque... ¿También con esas manos? Porque sí, qué sé no, yo. Por la sinapsis. ¿Por la qué? Claro, eh, el cerebro, la terminal nerviosa le informa al cerebro que yo lo estoy tocando. ¿Y cuánto No tarde? me dijo nada, no me dijo nada. El... No, claro, veces... milésimas de segundo. Sí, lo... Ah, porque si usted la tiene medio... qué va a decir? <risa> <risa> tiene tiene la información medio sobona. Sí. Cuando le informan que lo están tocando, sí, ya, está. ya se casó. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto le tarda la sinapsis? No, milésimas tarda, millonésimas, millonésimas, ejemplo, una, de segundos. Una, una señorita la están tocando en el ónibus, sí. eh, por amor o por lo que sea, ¿y cuánto tarda en llegar la información? No, es casi insta es instantánea. Ah, no, milésimas mil, de segundos. Usted claro, claro. piensa que pone la mano sobre algo caliente, Ajá. ¿cuánto tarda en sacarla? ¿La y... <risa> ¿La tengo que sacar? <risa> Claro, o sea, millonésimas. Usted se apoya e instantáneamente. Ah, dice o sea, algo que está que pela. Sí, claro. La, y sí, la sacan seguidimá. Claro, bueno. Si usted tocara el fuego viene y dice, mira dice, onda, onda personal, ¿no? Sí. <risa> mira me parece, me no estoy seguro, ¿eh? pero me parece que te está quemando los dedos. A ver, pero no, dice, acá no lo podemos atender, dice cerebro. <risa> Entonces se quema el dedo. Claro. Sale después la antorcha olímpica con el dedo nomás. Por eso digo este, todo eso funciona eh merced a, a la electricidad de usted tiene electricidad en el cuerpo, no me diga. Sí, no se asuste. Ah, no, le parece a usted eh porque no, no, le estoy diciendo que un piroco, Ah, yo creí que me estaba halagando. Usted tiene, es Barton también tiene. Como aquella vieja que me dijo, ay, usted tiene una personalidad tan magnética. Sí. ¿Y usted qué le dijo? <risa> en serio se lo dijo. <risa> Salga de Luego, encima. No, le dije, si usted sabe que no puedo ir de visita a ningún lado, se me pega el alfiler en el pantalón. <risa> Bueno, pero decía que usted está recorrido todo el tiempo por la electricidad que va y viene. Parece así, mentira, ¿no? Llevando y trayendo información de lo que usted le pasa. Entonces, no hay que jugar con el cerebro. Yo le bueno. recomiendo que no juegue más con la etapa eso Pero cerebros. él hizo el camino inverso, porque usted dice de las terminales hacia el cerebro. Sí. Mi amigo se toca el cerebro claro, y el, la información y va hacia las terminales. Va hacia las terminales. ¿Es ¿Cierto? Eso también, claro. Claro, y, y yo y salto una etapa directamente. Ajá. Ya directamente me tocó el cerebro el cerebro, al sacudir mismo, yo, yo le digo porque fui bufetero en el hospital de clínica, así que algo de esto entiendo. ¿Qué tiene que ver bufetero? No me dijo... Eh, a mí me explicó un neurólogo que estaba... Comidos un sándwich. Estaba un poco embalurdado con unas cañas y me dice, el cerebro, si vos sacudís, todos los recuerdos se te entreveran. ¿Eso le dijo el neurólogo? Y si vos sacudiste el cerebro, cuando te quieres olvidar de algo, ¿Te sacudís el cerebro? Por ejemplo, estás penando por una mena, me dice el tipo. Sí. ¿Te gusta una mena? ¿No te aborís? ¿Te gustás? Déjale llorar. Te lo sacudí y te parece que te gustaba otra. Sí, pero también te olvidas dónde para el 39, cómo te llamás. No, no te olvidás, te parece que para en otro lado. <risa> pero usted no corre, Rodrigo. Entonces, por... yo me lo sacudo, me quedo un rato a ver cómo ando ahí. Oh, dice, de, de esta mena ni me acuerdo, pero no sé dónde para el 39. ¿Qué? <risa> Eh, sí, bueno, pero eh, ahora me gusta eh, me gustan los nips, pero que antes no los podía probar. Es decir, uno se sacude, evalúa hasta que encuentre una sacudida que le conviene. Y ahí trata de quedarse hasta que algún evento externo... Hasta, hubo... hasta que encuentre la sacudida. Usted me ve muchas veces sacudiéndome. Sí, lo, lo he visto alguna es vez. Es que estoy buscando el estado ideal de las neuronas. Ajá. Ah. Está bien el equilibrio que a usted le guste eh, no un no equilibrio sino eh, que me guste la que gusta de mí uh -huh. que en mi vida esté re, que rime con mis circunstancias que mis circunstancias sean justamente las que yo deseo uh -huh. que lo que se me da sea deseado por mí me sacudidí un millón de veces y cómo le fue mal, pero me lo encontré al doctor Cormillot Ajá. yo estaba parado esperando el 39 en la parada del 152 y me sacudía y me sacudía y me sacudía y pasó Cormillot y me dijo algo muy sabio ¿qué dijo? es inútil pausa de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Abrión Renón Muy bien maestro Por acá le están pidiendo Una milonguita Cantemos, cantemos Bueno, cantemos, cantemos Por acá eh, El viejo vals puede ser maestro Le están pidiendo ¿Cómo? Washington Pide el viejo vals ¿El Washington? Sí Y es muy difícil el viejo vals Es difícil ¿Qué latín. lo sabe? Una parte Usted sabe... <coughs> ¿En ¿Qué tono? No, no para mí. ¿cuál? A ver, mi amor. Olange <tose> do compa confesé, mi amor, te confesé el port de confessar mere que va tot entre va que par for és un socanció vos sut mimo compà te sora com un miel un piel, que ja mi va acabar no so va i va Como un loco volar de faldena, con, con giros y, y vueltas en torno al paral. Que nota en un vino y llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, Junto los dos, dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesió era la de primera coda que el balc se ponía mi loca ilusión. No y si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi asento muriendo en el lento girar del balsal. Maestro, aquí Reina le pide olvido de echarlo. Y no lo tengo. Sí. Otro día, otro día. ¿sí? Eh, lindo olvido. ¿sí? Canta un cacho, ¿sí? maestro, sí. dele, que hace mucho que no lo escucho cantar. Eh, dice... Nadie pregunta lo que he sido en el pasado... Si fui rico, si fui honrado, si hubo, se nace mi cura A nadie importa quién soy yo de donde vengo. Y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Está bueno ese Washington, ¿eh? Olvido, un día lo vamos a hacer. Sí, Lindo, maestro. Está <risa> Bueno, Julio pedía siga el corso, más no sé si tiene ganas de tocar un poco ¿Sabe que tengo ganas de hacer? ¿Qué tiene ganas de hacer? Este, mire, hay un tango. Hay un tango. ¿Por qué no canta usted un tanguito? ¿Cómo no, maestro? ¿Qué acá es? le pidieron Después rubí. Después le voy decir lo que tengo ganas de cantar. Bueno. Dicen que Rolón canta ruby dice puede ser. Sí, no se acuerda. No me... eh, nostalgia quiere el bebé, rubí va a tocar rubí. <risa> nostalgia también la podemos tocar. que apuro de ir saliendo, aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tu retrato, charlemos otro rato total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos, es cruel la despedida y amargo distanciarnos hoy Ven, no lloremos que las lágrimas conmueven Y nada debe de tu decisión Rubí, acuerdate de mí no imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así? En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón. Gracias maestro. ¿Pero qué andaba con ganas de cantar, maestro? Hay un tango de Roberto Fugasó que fue compuesto aquí en Montevideo como suelen componerse tantas canciones en Montevideo cada vez que eh, viene a demolerse un barrio infinidad de canciones de murgas y de tangos han nacido con la demolición de un barrio y Roberto Fugasó compuso este este tango, este tango muy, muy, muy hermoso. Yo no estoy seguro cuál era el barrio demolido, pero alguien me lo va a decir después. El tango es este. Viejo barrio de bien sueño, el de ranchitos iguales, Como vos los vendavales A mí me ha el dolor Hoy me encuentro envejecido Pero siempre tan risueño Barrio el lindo y yo que soy 30 años y mira mira qué viejo estoy Mi barrio reo Mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, moro de sol dor vencido vengo a buscar vengo y rendido de tal Qué lindo maestro, pero qué le parece si cambiamos un poco el sí, género. Claro sí. Por acá le está pidiendo Karina, eh, This Boy o All My Loving de los Beatles. Puede ser? Puede ser. Eh, bueno, vamos a hacer This Boy. Recordamos que Cabernet va a tocar el viernes, ¿no? Aquí en la cita rosa. A las nueve de la noche, en el sexteto vocal Cabernet, van a venir los otros... Los otros cuatro. Los otros cuatro. Bien, aquí Julito de San José pide la gran bestia pop. Epa. ¿Está? Vino... Ah, vino ah, el indio, indio Solari. Vino. Oscar, Indio necesitar ganancia. En sí Menor un momentito indio, indio cantar en no, no, no, esos no, no, no, tonos esto, una calamidad no puedo <risa> a ver este ¿sí? como? ¿eh? para, a ver qué gritó que? <risa> <risa> dele maestro le dijeron ya vamos por que encienden en sonnys la viquera vigil... Bueno maestro, tenemos apenas eh, un minuto y moneditas. ¿Un minuto? Un minuto y moneditas. ¿Con qué ¿Eh? se quiere ir? ¿Si vino Roberto Sánchez? Acá sí, pregunta, me, me, me, Edwin ahí. del Peaje pregunta... Si vino Edwin del Peaje pregunta si vino a Roberto Sánchez. Eh, creo que sí, pero no sé, no sé si... ¿Estás ahí Roberto? Hola Alejandro, ¿cómo estás? gusto volver estar aquí. ¿Qué nos vas a cantar, Robert? Voy a cantar eh, aquella melodía que tú me acompañabas con tu vieja mandolina. Ah. ¿Te acuerdas? Esa. Ahora algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré Y junto a su boca mi boca pondre i la besaré Otra vez las campanas orarán Y otra vez Sueños locos volverán Por algún camino yo la encontraré Y la abrazaré.